Los médicos platenses siguen en conflicto con IOMA y analizan medidas de fuerza. Los profesionales de la salud nucleares en la agremiación médica platense volvieron a rechazar la oferta de la obra social y analizan llevar adelante nuevas medidas de fuerza. Si bien en los últimos días hubo un encuentro entre las partes y Oman no modificó la propuesta que ya había sido rechazada por los médicos, donde se proponía un aumento del 36% del salario real y las negociaciones no pudieron llegar a una solución. Les profesionales de la salud, por su parte, pidieron un aumento del 45% y volver a discutir en el segundo semestre de 2022. Concejales exigen respuestas a Julio Garro por la causa judicial. escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Concejales piden que Julio Garro brinde explicaciones judicial que lo procesó en la causa conocida como Gestapo Sindical. Hablamos con Janina Lamberti, concejala por el Frente de Todos. Estamos insistiendo con un pedido de interpelación que presentamos ya en diciembre. Ni bien se conocieron los videos, el video que implica al Intendente Julio Garro junto con otros funcionarios tanto de nivel provincial, ex agentes de la AFI, con el armado de esta causa judicial, ¿no? Ni bien conocimos ese video, presentamos una interpelación al Intendente para que vaya al Consejo deliberante y dé de las explicaciones. Por otro lado, también presentamos que se conforma una comisión investigadora, que son como las atribuciones que tenemos como concejal y concejalas. han hecho de esta gravedad, son las dos herramientas que tenemos. Reporto para el informativo regional Radio Futuro. Un servicio que informa más cerca. Brindan consejos para prevenir intoxicaciones con monóxido. Al aumento de uso de los sistemas de calefacción producto de las bajas temperaturas, la Municipalidad de La Plata brindó una serie de recomendaciones para prevenir intoxicaciones por la inhalación de monóxido de carbono. La Secretaría de Salud de la Comuna informó que para prevenir este tipo de situaciones se debe ventilar los ambientes cerrados, no se debe utilizar hornallas ni hornos para calefaccionar y siempre se debe corroborar el buen funcionamiento de calentadores, estufas y caloventores. Además, es imprescindible examinar con un experto la salida al exterior de hornos, calefones, estufas y calderas para asegurar su permeabilidad y funcionalidad. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.